Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Sydney. Bueno, he estado eh, investigando un poquito acerca de Barangarú, eh, esta mujer aborigen que sirvió de interlocutora entre los nativos de la, de la bahía de Sydney y los primeros colonos. Lo que pasa es que he encontrado muy poquito documento escrito eh, y entonces prefiero seguir investigando, ¿vale? Pero eso llegará, eh, o sea, os, os lo aseguro. Entonces, eh, lo que voy a hacer hoy es hablaros un poquito de... Eh, pues un evento al que, en el que he estado hoy, que me ha gustado mucho, y un poquito de miscelánea de... Eh, de para que veáis la, la, las que estoy sufriendo, que es, es realmente aterrador. Eh, bueno, resulta que... Mmm, en Hyde Park, que es el nombre del parque central del, del distrito de negocios del, de Sydney, del Sydney CBD, que vamos, que está a 20 minutos, media hora andando de mi casa, eh, entre el 5 y el 22 de octubre se celebran los mercados nocturnos de fideos. <risa> se llaman así. Son los Night Noodle Markets. Y lo que hacen, bueno, pues es eh, controlan la entrada al parque Eh, para, bueno, pues controlar que la gente no mete alcohol, etcétera Es como cuando vas a un concierto al aire libre, te controlan la entrada y entonces una vez dentro pues tienes un, pero muchísimos, o sea, yo he podido contar hoy unos 60, eh, así a ojo de buen cubero, puestos de comida, todo comida pues a la parrilla y comida asiática también hay mucho, hay muchos... Eh, Restaurantes eh, tailandeses, chinos, japoneses, hay mucha comida de, también de Malasia. Eh, luego, pues también hay cosas más de aquí, fish and chips, por ejemplo. ¿vale? Es, digamos, comida la típica comida callejera, vale. Y en el centro del parque, pues ponen mesas, sillas y, bueno, pues también se puede ver mucha gente haciendo picnic con la toalla de la playa, sentados en el césped y, bueno, pues allí todos comiendo y demás. Eh, típicos bares donde puedes comprar tu cerveza, tu pay ale, tu sidra, eh, que hay mucha también, mucha por aquí, aunque bueno, yo no, no es que me guste la sidra, entonces no os puedo contar lo buena que está o lo buena que deja de estar, porque no, no la aprecio. Y nada, la verdad es que muy bien, he vuelto a casa con olor a chamosquina eh, bastante bastante pronunciado, es decir, o sea, ahí, bueno, pues el viento no se controla, está ahí el, el malayo con la pala avivando las brasas para hacerte la brocheta de pollo con la salsa picante y demás de turno y, bueno, pues tú mientras tanto te ahumas, ¿no? Lo, lo bueno es que la gente que usamos gafas tenemos ventaja y podemos mirar cómo cocinan y entonces, bueno, pues tú veas la cola de gente y veas los de las gafas mirando al al puesto y los que iban sin gafas pues así como de espaldas no también había puestos de había pequeños concursos también en redes sociales en los por ejemplo había un sitio de alitas de pollo alitas picantes que bueno pues a los entre los tweets que eh, pusieran y la, las publicaciones en Instagram y en Facebook que utilizasen un determinado hashtag eh, sorteaban un año de alitas gratis no o sea estos puestos normalmente se Tiene una correspondencia con, un, con algún restaurante de la zona. Que bueno, Digamos que entre, entre donde yo vivo, que es la zona que da Circular Key, donde está pues, York Street y demás, si lo veis en el mapa. Y que al final de todo está el Palacio de la Ópera y el puente. Y Pyrmont, que es la, es la, la, la península que queda en el mapa justo al, al oeste, digamos a la izquierda según se mira el mapa. Pues en el codo de esa pequeña bahía es donde está pues todo Chinatown, los barrios de eh, pues, eh, restaurantes filipinos y demás. Y bueno, pues entiendo que de todo por ahí, todos los restaurantes salpicados tendrían pues eh, alguna presencia en, este, en esta noche en el parque. La verdad es que estupendo porque bueno, como ya está la primaria, ya están todos los árboles en flor. A ver si saco una foto de estos días porque árboles raros, es decir, no no es lo típico que dices tú ¡Ah, mira, los cerezos en flor! Pues aquí serán los árboles alienígenas de turno pero bueno, unas flores bastante chulas que si te despistabas te caían en el vaso de cerveza y bueno, pues arañas, he visto ya arañas en el parque pequeñas todavía, deben acabar de nacer porque estas tenían la, el tamaño de una moneda de duro de las antiguas o de una moneda, vamos a ver, de euros... Uno, una imaginaos una moneda de 20 céntimos de euro, ¿no? Bueno, pues eso con las patitas dobladas. O sea, ya era una araña de una cierta envergadura pero que se ve que, que todavía tiene colores claritos no tiene mucho pelo, ¿no? O sea, de eso que dices tú, bueno, está cuando crezca A ver quién la ve, ¿no? Y bueno, pues eh, lo, también en el parque, pues estabas mirando hacia arriba, veas murciélagos pasar, pasar de largo, porque entiendo que el humo y estos olores deben ser bastante fuerte, fuertes para ellos, pero bueno, que en Hyde Park, en Sydney, viven bastantes, bastantes murciélagos y por allí estaban. Eh y muy bien, muy bien es, es algo que espero repetir eh, pues de aquí al domingo si lo llego a saber que que había empezado el 5 de octubre pues habría ido más, pero bueno todavía estaba liado por ahí con alguna que otra cosilla eh, cosas vamos a ver, estoy ya cerquita, cerquita de entregar bueno, de, de que se presente mi documentación al, a la vamos este proceso de Eh, validar mis mis aptitudes no skill assessment que le llaman aquí eh, lo que pasa que bueno yo tengo un poco de miedo porque el buffet que me lleva a este proceso eh, no sé a, o han puesto una persona que estaba muy cansada o la verdad es que a ver yo yo cualquiera de los becarios que tuve en mi vida lo hacía mejor vale o sea es que no han acertado Al copiar mis datos al formulario porque al final me dijeron bueno sí a ver vamos a ir viendo esta documentación y tal y pascual y entonces pues cuando la tengamos toda eh, preparamos la solicitud de revisión y te la vamos a revisar y yo vale y dije yo bueno pues esto será no sé ciencia de cohetes o algo así debe ser algo que uf, para preparar esto bueno pues no cuatro datos cuatro datos chorras Y, y unos filtros adjuntos. No, bueno, pues fallos como eh, poner que tengo eh, una ingeniería técnica en vez de una ingeniería, es decir, un bachelor degree de tres años, cuando les bastaba con abrir el título traducido, la traducción del título y el certificado de, de, del Colegio de Ingenieros que establece el convenio de Bolonia, ¿no? De ingeniero de telecomunicación masters degree Y, y pues nada, y les he tenido que decir, no, mira, que es que mi titulación es un master degree, no son tres años, son cinco. Abriendo este fichero lo veis, corregidlo, porque los de la Australian Computer Society lo van a abrir y van a decir, bueno, pero esto qué es, ¿no? Eh, una nómina para demostrar que has estado trabajando en una empresa. Eh, les entrego varias, ¿no? Y escogemos la de febrero de 2015 para traducir. Les entrego la copia certificada de la traducción de febrero de 2015 y meten la traducción de febrero de 2015 y la nómina en español de diciembre de 2014. Y digo yo, pero vamos a ver, que es que la fecha estaba en el nombre del fichero, que es que ni siquiera es que os hayáis equivocado al abrir el fichero y verlo, ¿no? O sea, estaba en el nombre, habéis puesto, o sea, cosas así todo, pero plagado de errores, ¿no? De, de, de arriba abajo. Eh, me paso 10 años en una empresa con tres categorías y en el formulario ponen las tres categorías en el hueco de una, ¿no? Pues imagínate. Eh, categoría. Analista, consultor, gerente. Y dices tú, no, tronco. O sea, es analista es una categoría, consultor es otra categoría y gerente es otra. O sea, si pones las tres, pon comas, ¿no? <risa> o sea... O algo así. Bueno, pues todo salpicado de errores, ¿no? Entonces, bueno, pues les he enviado las correcciones y le he reenviado el correo a Recursos Humanos y les he dicho, mira, yo no sé, pero me parece que eh, esta gente que está haciendo esto en nuestro nombre no está poniendo la suficiente calidad, porque claro, estos, o sea, este proceso me lo patrocina el, la empresa, ¿vale? El, el banco donde yo trabajo. Y cuesta una pasta, es decir, contratan a un, un bufete especialista en temas de inmigración para que las solicitudes vayan afinadas, afinadas, y que no haya sorpresas, pues tío, por lo menos no te equivoques al copiar, ¿no? O sea, por favor. Entonces, bueno, pues a ver si entre que eh, esta mujer que me lleva... Bueno, esta persona da igual... Eh, <ríe> que sea mujer o no, eh, pues eso por supuesto ya eso ya lo sabéis cualquier persona con dos dedos de frente sabe que, que eso da igual que no tiene nada que ver eh, esta mujer eh, siempre pone en copia a su jefa entonces pues espero que entre todos pongan el doble de ojos ahí para que esto no vuelva a pasar y luego pues entre eso y mi mi representante de recursos humanos que es la persona que lleva la relación con este bufet espero que que se pongan un poco aviso todos y que no, no sigan cometiendo este tipo de fallos, ¿no? Porque ya me parece un poco un poco peligroso. Es decir, a ver, esta gente tiene en manos eh, un visado que es eh, quedarte aquí o no, ¿no? O sea, y es un proceso caro. No sé, yo creo que me entendéis, ¿no? Si os digo que estoy un poco nervioso con este tema y que por eso reenvié el correo a, a mi a recursos humanos, pues entiendo que, que, bueno, que vosotros haríais lo mismo, ¿no? Es un poco. un poco extremo esa, esa cadena de fallos. Y bueno, pues lo demás, dándome cuenta de la cruda realidad con el tema de los alquileres aquí, que ya os contaré un poco más adelante. Un poco más adelante, pero en plan otro día. en plan otro año, ¿no? porque ahora Pues estoy ahí en medio de varias luchas y no quiero que esto tampoco os lo toméis como que australiando es el, el podcast del Rosario de la Aurora. Entonces, bueno, pues ya os ya os contaré. Y, y nada, eso, lo, lo que os decía. Eh, no os he contado cosas sobre Barangarú, sobre esta mujer aborigen, porque es difícil encontrar encontrar información, vale. Esto es eh, también tiene bastante que ver eh, hechos históricos de aquí como la generación perdida y algunas otras historias que convienen conviene tener presente y que os, de las que os hablaré algún día. Pero digamos que bueno que sí que me estoy encontrando con que la historia de los aborígenes es bastante difícil de encontrar y me va a costar una ración extra. Recordad, las noches de los mercados de fideos, que al final en, en principio es de noodle market nights y lo que menos, bueno que, que no, no he probado ni uno, no me he pedido nada de noodles. No, ha sido pues, eh, sí que unos poquitos calamares por aquí, un poquito de otro, una cena de estas de verano eh, rica rica. Lo dejo ya por hoy, recordad que tenéis todos los métodos de contacto en australiando.es barra contacto y, y nada, pues nos vamos escuchando en los siguientes episodios. Un saludo y hasta otra.